Para eso es difícil, para un progresista yanqui que desde hace aproximadamente 30 años está enrolado en causas que son todas nobles, pero que son utilizadas por el poder centralizador de la gran banca mundial y el sector financiero de Wall Street este para su propio beneficio. Este es el problema. Aquí, bueno, es, aquí, aquí es donde se observa Street, la importancia del diagnóstico. Los grandes bloques están funcionando. Y en todo caso, eh, el que tiene más desgarramientos internos es el financiero, no es tan sencillo. Yo cuando veo el discurso de Eurasia, observo el ASEAN, uh -huh. eh, aunque sea parcial, pero pero creo que lo observo como tendencia, eh, uh -huh. creo no equivocarme, y si querés los BRICS sin la B, ¿no? como venimos diciendo, pero sí. eh, que nadie se engañe, que nadie se engañe que un chisporroteo, en Hong Kong o que un chisporroteo en la frontera pakistaní implica la caída de China o la caída de la alianza, ¿no? No, para nada, eh, eh, en eso estoy eh, completamente eh, no, de acuerdo contigo, yo y aparte gran, yo he leído, he leído muy atentamente tu nota, perdóname que te comente esto porque te lo quiero decir en público, A mí me parece una nota muy muy sabia la que vos escribiste sobre el tema de los grandes bloques en funcionamiento, bah, hablaste de cosas nuestras internas, pero ese tema me parece muy sabio, y no lo digo porque sea amigo tuyo, lo digo porque creo realmente que es sabio, cuando señala que Alemania será lo que será, y habrá hecho lo que habrá hecho y hará lo que hará, pero no puede dejar de pensar en su relación con el con, el, con Europa Oriental y con y con Asia. No pueden dejar de hacerlo. Estos los yankis no se dan cuenta, se creen que el océano Atlántico se puede cruzar con un puente, ¿entendés? Y no es así, es como vos decís, los grandes bloques existen por una determinación geográfica que es así es ineluctable. No podés atravesar con un puente carretero el océano Atlántico o ferroviario, no hay manera. No hay manera. Uh -huh. Eso genera una división necesaria. No se puede optar en Europa entre América del Norte y Asia cuando América del Norte entra en problema. tenés que optar por Asia, salvo que seas una isla separada del continente claro. como el Reino Unido, que allá, allá irán su destino, digamos, ¿no? Es que, es que justamente la, la percepción es que el, el bloque persistente, inclusive con conversiones, porque si nosotros observamos... La última década, digamos, del ASEAN, vamos a encontrar varios gobiernos que eran amigos de tal y se refieren a cual como su verdadero amigo en el presente. Uh -huh. Esto tiene que ver con la política, es decir, cuando una dirigencia construye política asentado en el interés económico de su pueblo, acierta, cuando construye política asentado en un interés deformado, ideológico, conceptual, deformado, lo que hace es equivocarse y pelearse con el amigo claro. y creo que en ese sentido mientras exista la coalición euroasiática y exista el papa no manteniendo <risa> manteniendo larga masa eh esta situación que estamos viviendo solamente se puede confundir si se le dan bola a las narraciones de los grandes medios, pero si se piensa no. la realidad desde la realidad misma es muy difícil no visualizarla en esto. Es muy difícil no visualizarla y precisamente por eso hay tanto esfuerzo por hacerla eh, hegemónica y, y única, digamos. Hay una especie, eh, digamos, eh, todo está permitido salvo cumplir con las necesidades básicas del propio pueblo en el en el mundo. ¿sí? Esta es la idea claro. básica. O sea, todo está permitido. Claro. Poder <risa> defender lo Pero que ni... quiera. Lo único que claro. no puedes defender es la necesidad de tu patria. Eso no, está claro. prohibido exactamente ahí es donde uno se encuentra con eh, los rastros históricos que se hacen presente en la actualidad algo Yo parecido decir... a la mirada internacional que demuestra la, ¿Mm? la internacional progresista con la cual me gusta eh, que sus miembros permanezcan dentro del frente de todo lo he explicado porque sí. me gusta que siga la cuestión eh, y no y no soy de los que expulsan a nadie ni mucho menos sino por el contrario. Hay una percepción de falso reflejo, ¿no?, de alienación. No, Así como claro. hay, sectores, hay sectores que creen que eh, esos 3.000 tipos que van a lo obelisco son la mayoría popular y se lo creen porque se lo dicen los grandes medios, aunque ellos no sean devotos uh -huh. de los grandes medios. Uh -huh. A nivel internacional no visualizan este bloque productivo que se ha generado. ¿eh? No, no, está no visualizan que está en realidad la, la renta solo ofrece exacción de recursos y no ofrece inversión, lo cual hace que países como Alemania, volvemos al tema, se vayan corriendo rápidamente. Y otros que están más cerca del barrio, ¿no?, ya se vayan acomodando en el mar de China Meridional como corresponde. Sí, sí. pero claro, pero claro, es así, que rigurosamente así. Eh, digamos... Mira yo te digo una cosa eh, en la década del 60, del sesenta eh los estado un estadounidenses sabían sabían porque yo he leído los los papers de esa época en la época que yo leía papers este sabían positivamente que el potencial económico de China era el mayor del mundo. Mira que mira de qué época estoy hablando, eh, 1960, claro. 1960. O sea, ellos ten... habían hecho unos tipos ahí medio como una como una especie de aplicación de lo que sería ahora una, una, una, una... bueno, como la utilización de una aplicación informática de ahora en la década bueno, de una filmina de Alberto, digamos. Algo así, una filmina de Alberto. Habían hecho, me acuerdo, me acuerdo ahora <risa> que te la estoy contando, estoy recordando el mapa. un mapa del, eh, del potencial geoeconómico país por país ¿no? Y, y, y potencial o sea la capacidad futura de, digamos, y todo convergía sobre la China en la década del 60 eh, los cálculos que había atrás, bueno, algunas cosas se podrán discutir, qué sé yo, que sé cuánto, pero era obvio que iba a pasar esto era obvio que solamente un ciego podía este creer que esto no sucedería jamás. Eh, y, y bueno, y ha sucedido. Y esto tiene un peso fundamental en la política mundial. O sea, estamos viviendo una transición equivalente a la de la revolución industrial. Claro, esto claro. es lo que está pasando. Claro. Y encima, además, para colmo, estamos viviendo esa transición en un país cuya población es una una fracción gigantesca de la de la población mundial, muy grande, muy enorme. Entonces, ¿cuál es la lógica de seguir atados a un país cuyas disensiones internas son tan graves? No para generar una guerra civil, pero sí para generar por ejemplo una anomia electoral que desmiente todo lo que ese país dice de sí mismo cuando se estudia su propio pasado, es decir, la Sin pequeña duda. reunión local, el que podía que, que todos podían hablar, discutir. En Estados Unidos es imposible esto hoy en día. No se gobierna más por los town councils, se gobierna porque en existen grandes, eh, grandes en realidad pequeños núcleos de grandes decisores adentro de los partidos, que además son partidos que son financiados por el sector financiero y en parte por el sector industrial y hay, eso son es lo que dicen el Yankee por quien tiene que elegir, en la última elección en la última elección, había tipo que tenían pegada en la luneta del auto una calcomanía que decía odio más al tipo del partido contrario que al del mío, por eso voto al del mío <risa> O sea, en la grieta a ver, eh, claro, no, no, el, el, el, el vamos hacia hacia el, <risa> vamos hacia el sur vamos hacia el sur y hay quienes apuestan a no, eso que... están todos locos Y, y además claro. creer, sin embargo que eso va a llevar una guerra civil en Estados Unidos, es una cuestión electoral nos están metiendo en las elecciones y eh, yo respeto mucho uh -huh. a Don Chomsky pero que me deje con mis elecciones y que él se quede con la suya y que ahí haga lo que quiera ahora, que aquí Bien nos volvamos hecho. locos y nos peleemos eh, yo, yo, lo que vos decías, los progresistas que creen, bueno, vos sos progresista digo, la compañera Alicia Castro que está en la Internacional Progresista con Chomsky pero en mi, mi compañera ella cree que Chomsky tiene Razón. bueno, está bien, a mí que me importa si acá en la Argentina estás junto conmigo defendiendo la empalizada que empezamos a levantar en el año 2019 y ahí quería ir hacia el sur del continente donde eh, han golpeado fuerte no pero ese golpe fuerte también eh, implica el realce por ejemplo, tengo la sensación que los dos grandes pilares aislados en este periodo en la región son México y Argentina para que esa multipolaridad tenga anclaje en el sur del continente y que por lo tanto hay que sí. valorar especialmente lo que se está haciendo en esos distritos en este... pero claro no sé si coinciden Nosotros hemos hablado sobre México tampoco, eh, decime tu, tu visión, pero creo que no, hay yo, yo, una yo suma visión plenamente. Lo logrado por Alberto Fernández en este en este distrito, ¿no? Yo, yo creo que, primero que todo, Alberto Fernández logró estar en el poder. digamos Esta es la cuestión fundamental que nadie ve, que nadie ve, uh -huh. eh, con todo el poder económico en contra, con la voluntad de las clases dominantes más reaccionarias que ha visto la historia argentina en el poder, de volver a eso y profundizar. Con, con, con la pandemia, con el desastre que le dejó a propósito, como un ejército de ocupación que se retira y deja el terreno minado, el PRO y toda su comparsa al conjunto de los argentinos, porque todo esto lo hicieron adrede, adrede para que no puedan gobernar los que lo seguían si llegaban a ganarle. A pesar de todo eso, Alberto Fernández sigue siendo el presidente con el mayor nivel de estima popular, de, de, de, de, de imagen popular en décadas en décadas, salvo el caso de Cristina y de Néstor en los momentos de auge pero que después, digamos, bueno, pobre Néstor no podemos decir nada porque falleció antes, pero Cristina perdió una elección, digamos eh, entonces eh, esto ya de por sí, yo insisto en la cuestión, Alberto Fernández no es un ser humano, es una frágil empalizada que tenemos que defender y fortalecer en 2021 yo pienso siempre a partir de ese apotegma, como diría el general Perón, digamos <ríe> ese axioma, pero ¿Sí? eh, en el 2021 hay que fortalecer la empalizada y hay que transformarla en una muralla y desde adentro de esa muralla salir y ocupar el terreno que nos tienen ocupados los enemigos porque esta es la realidad esta es la realidad la vez pasada salió una historia mira, para que para que nos demos cuenta en qué país vivimos porque por ahí por ahí no nos damos cuenta en qué país vivimos una, una, una historia diga, un tipo que en un campo en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe, hacía 20 años que tenía un nieto esclavizado que ni siquiera le había dejado aprender a leer y lo mantenía con arroz y eh, comiendo arroz y leche. Era el peón para todo servicio de la estancia, en medio del campo. Yo pregunto, 20 años, eh, repito, 20 años, o sea, 3, 3 7300 días uno tras del otro. ¿Sí? Rufino no uh -huh. es una megalópolis como Nueva York. A mí me vas a decir, el dueño del campo se llamaba Rossi, se llama Rossi. A mí me vas a decir que nadie sabía que Rossi tenía un negro transformado en esclavo en el campo, en Rufino. En 20 años. Tuvo que ir el Estado argentino con el gremio, con el gremio Guatre, el gremio del Momo Venegas, bueno, ha fallecido el Momo, Venegas, pero el gremio del Momo Venegas, ¿sí? A descubrirlo. Pero me vas a decir que en Rufino no sabía nadie, eh, Gabriel. Eso uh -huh. se llama solidaridad de clase. La oligarquía tiene solidaridad de clase. Puta si la tiene. Y esa solidaridad es nuestro gigantesco enemigo que han logrado en los últimos cuatro años arrasar con casi todo y que hubieran podido arrasar con todo si no les parábamos el carro en, este, en el 2019. Pero ya los compañeros se olvidaron. Ya los compañeros se olvidaron. Yo no escuchaba a Gabriela Piovano en el reportaje que le, que le hiciste sobre cómo vivían en el 2001 y cómo empezaron a vivir después lo, lo, lo, el personal de salud, digamos. Este, uh -huh. Y bueno, la gente se olvidó. Uh -huh. Pero el 2001 va a ser un poroto comparado con lo que pasa si estos tipos llegan al poder. Pero yo no tengo nada que decir. yo tengo yo, Las críticas que tengo para hacerle a Alberto Fernández parten de la idea. Alberto Fernández es lo mejor que tenemos. Después tengo el crítico. Acá tenemos un montón de mensajes de, de reafirmación de lo que estamos señalando, con detalles, pero varios que me quiero eh, referir objetan, como Enrique Martín, que dice que el análisis que realizamos está bien, pero claramente el peronismo no conduce el frente que integra. Claramente lo conduce el progresismo y no hay más que ver la proporcionalidad de ocupación de áreas institucionales ...especialmente la asignación de recursos... ...eh, bueno, habla de género... ...de bueno, izquierda... Yo, sé, cultural, no sé. yo, sí. ...yo creo que, yo creo... ...sinceramente te digo la verdad, Gabriel... ...yo, yo, además yo, Enrique Martín... ...más o menos lo sigo, lo aprecio... ...yo creo que... ...hoy no es momento de discutir eso... ...no es momento... ...primero, yo, yo no soy peronista... ...así que no me siento aludido por si, es, si el peronismo conduce o no conduce... ...¿qué diría Enrique Martín si yo tuviera un área a mi cargo?... Me inventaría un peronismo que yo no tengo. Yo no soy peronista. Supongamos que el gobierno me hubiera asignado a mí un área a cargo. ¿Qué pasa, entonces? En el área mía hay que echarla porque no es peronista. ¿Qué, qué tiene eh, que ver una cosa diría, con la otra? Yo, digamos, desde otra posición yo te doblaría la apuesta. Yo no me animaría a decir que una coalición del Frente Renovador y el Frente para la Victoria no es peronista. No me animaría además, a decirlo. además, además, por supuesto por supuesto pero pero supongamos es a ver empiezo por el principio ten razón en eso ahora supongamos que estuvieras equivocado supongamos que estuvieras equivocado yo no tengo más remedio que recordarle a todos los compañeros que tienen dudas al respecto lo que decía el radical forjista, que no se definió jamás como peronista, Raúl Escalabrino, cuando le decían por qué quién iba a votar y a quién iba a apoyar, decía, bueno, si estuviera el Arcángel Gabriel del otro lado, yo votaría al Arcángel Gabriel contra el general Perón. Pero resulta que del otro lado está Pinedo. <risa> Cómo es que los compañeros no se dan cuenta de lo que está pasando? O se creen que ya se ganó la batalla, o se creen, o se creen acaso que mirando con lupa al, al que está al lado y las cagadas que seguro que se están mandando mucho. Yo tengo muchas cosas para criticar, realmente muchas, hay algunas que no me gustan mucho, pero no lo voy a hacer ahora. Yo necesito fortalecer la empalizada, compañeros. Digo yo por lo menos necesito eso. Eh, otros compañeros parece que no se creen que está todo ganado o está todo perdido que la, es lo mismo pero al revés y no se dan cuenta que lo que tenemos que hacer es más allá de las enormes diferencias entre la coalición acá hay un objetivo fundamental que no es no Macri es no a la oligarquía no al imperialismo tenemos que barrerlos en las elecciones del 2021 y no va a ser con los votos de los ya convencidos que los vamos a barrer y los tenemos que barrer y para eso...